de intimación, de miedo y que la verdad te hace recordar a las películas del nazismo o sea, la verdad que vos tenés que estar escuchando eh, por alto que no te no te pronuncies porque te van a sacar los beneficios y bueno, la verdad que algo más fascista que, que esto la verdad que, que eh, no, te digo que da miedo porque miedo paraliza, pero sí que hay que, que, que, que repudiarlo que hay que decirle que no no nos vamos a acostumbrar a esto no nos vamos a dejar a amedrentar por, por estas amenazas eh, yo creo que el pueblo siempre lucha por lo que consiguió y por lo que quiere y sabemos muy bien que el peronismo no estuvo a la altura de la, de la situación y por eso tuvimos esa derrota mm. y, y, y, un, y la verdad que auto, hay un show que sea de mi rol que me toca una autocrítica de, de pedir disculpa a nuestro pueblo que no estuvimos a las alturas y que ahora lamentablemente tenemos este gobierno que que va a hacer mucho daño, sobre todo a los sectores populares. pero que acá yo te tiro una cosa que, que, que parece tonto pero amigos, a mí no me gusta hablar de resistencia porque yo siento que la resistencia es quedarte quieto y aguantar viste cuando estás viendo un, no sé una pelea de box y se resisten contra las cuervas el problema el pueblo que lucha el pueblo que, que tiene un pensamiento de amor que tiene un pensamiento de, de, de creación de transformación nosotros nos organizamos nosotros lo que tenemos que hacer en este momento es organizarnos y ofrecerla a todos los vecinos una alternativa para todos los vecinos que sea nueva, que sea superadora y que de, y que sea ascendente entonces yo no llamo a la resistencia yo llamo a la organización a comprometernos más que nunca a copar eh, las calles en organizándonos, eh, a copar las calles eh, llamando a los vecinos a hablar y decirnos bueno se si viene esto, seguramente por esta medida, pero nosotros estamos proponiendo esto que, que es lo que se logró, pero ayornado a nuestros tiempos donde queremos más inclusión, más progreso, más trabajos, mejores sueldos, mayor posibilidad de comprar medio ambiente sano ciudad inclusiva pero bueno, eso yo tengo también esto que es nuestra sí. generación nuestra generación que se crió con esto y Cristina eh, que puede ser de, de juventud y también puede ser gente grande que piensa de esta manera ¿sí? Claro. yo acá no yo no creo en una cuestión de, de edad uh -huh. entonces es eh, no para mí es importante y estoy tratando de transmitir esto no, no pensar la resistencia no yo no hablaría ni siquiera de resistencia yo hablaría de organizarnos de abrazarnos de accionar de, de, de ser creativo y salir más que creo que es lo que lo que uno de los errores que tuvimos porque no solamente la política se quedó un poco quieto a mí me hubiera gustado ver el movimiento estudiantil copando las calles cuando estaban diciendo que iban a privatizar la educación y lo mismo con todo el sistema de salud y de trabajo, yo siento que que hubo un error, que hubo un error grave cuando pensaron que esto era irreversible eh, hubo un error, porque algunos nos formaron que, que los derechos se defienden todo el tiempo todo el tiempo, que no es que una vez que lo conseguiste esto es irreversible entonces eso paralizó, me parece paralizó el, el quedarte tranquilo y confiado que, que esto no iba a cambiar o que un derecho no iba a quitar fue un error para el campo nacional popular así que ahora hay que salir con alegría, creo que el momento de ahora en el verano de hacer cines eh, mostrar hablar aprovechar ese minuto antes del cine y hablar con los pibes, hablar con los vecinos eh, hacer ferias, hacer quermés, a que sea eso de lo que nosotros estamos pensando Eh, de nuestro espacio que quizás hoy no venan nuestras banderas en la calle por una decisión táctica o organizativa o como lo quieran llamar eh, pero que si sí no estamos preparando para, para salir a dar esta esta, esta organización que para, para superar esta etapa que es lo que se necesita bien bien bien eh, a rodrigo como siempre te agradecemos estos minutitos y desde acá vamos a seguir eh, colaborando y difundiendo no la, la colecta y solidaria que están llevando adelante para las familias de, de José sepas bueno, agradecerles a ustedes por, por esa ese trabajo incondicional con la gente Eh, y nada agradecer a todos los oyentes a tiempo que son siempre gente hermosa que que no casualmente siempre son los que están haciendo cosas lindas con el pueblo gracias te mandamos un abrazo grande un abrazo grande chacho